casi 3 años hemos tardado ¿no? en consensuar 3 años el 2016 hemos tenido que pararnos duro para poder entender que el centro histórico hay que cambiar y por qué esto nosotros podríamos haber acomodado otra vez los Z porque si bien tiene 40 años pero a través de constante mantenimiento he ido a las ciudades grandes eh, como en Bolívar por ejemplo en Santa Cruz mismo el primer anillo el segundo anillo es asfalto en La Paz es asfalto He ido a Brasil, a Curitiba, caramba. todo el centro histórico es asfalto. Y le digo, ¿cómo resulta? Resulta, pero con alcantarillado fluvial, como alguien decía. Entonces el proyecto es un poquito elevado, precisamente por esos trabajos de arte. ya Bien, la cooperativa va a tener que trabajar en tiempo y materia junto a nosotros, porque eh, ellos tienen que separar lo que es el alcantarillado sanitario y nosotros con nuestro alcantarillado fluvial que es competencia plenamente del gobierno municipal. Está incluido en el proyecto, es posible que tenga algunos ajustes tal vez de acuerdo a la ley que no que nos exige o como también puede ser que termine con el contrato. Para terminar en un 100% renovar necesitamos 31 millones de bolivianos. Estamos lanzando con, con 21 millones de Va a sobrar todavía un 20% de los Zetas, las calles que están más o menos en óptimas condiciones. Pero si tenemos platita, como ya hay un proyecto de diseño final, para el año que viene podemos renovarlo todo, ¿no? Yo estoy eh, consciente de que la empresa tiene un contrato firmado y tiene que cumplir a cada artículo del contrato. Quiero decirles, hermanos, eh, este contrato... Eh, tiene un presupuesto de 21 millones de bolivianos 13 millones en la caja actualmente y 8 millones estamos formulando en el presupuesto 2018 no sí. seguramente terminarán noviembre diciembre tal vez pero el pago se viene enero febrero se lo vamos a cancelar no es a crédito es al contado este este trabajo que vamos a hacer ingeniero entonces ¿sí que ustedes estén seguros de que de acuerdo al contrato van a recibir el trabajo que van a hacer, ha sido una gran experiencia el segundo anillo casi nadie quería, todo el mundo me cuestionaba y en este momento ese es lo que nos ha dado ahora el trabajo que va a venir la urea y el amoníaco que va a venir a, a, a Montero a través del segundo anillo o sea Va a generar empleo, va a generar movimiento porque se va a convertir Montero en una terminal de carga. Entonces ningún proyecto creo que lo hemos hecho a la aventura, sino siempre hemos hecho con, con conocimiento de causa.